¿Qué hubiera pensado hace apenas unos pocos años que la definición del matrimonio estaría bajo ataque? Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah explica la piedra fundamental de construcción que el matrimonio provee para la sociedad. Enseña que el matrimonio es producto de la creación divina y provee el diseño de Dios para la vida en la tierra. Nos advierte que si nuestra cultura se aleja del puerto de la intención de Dios para el matrimonio, eso ejercerá un impacto profundo en la salud de nuestra sociedad. Con ustedes, el doctor David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo, para introducir la conclusión de su mensaje, Nunca pensé que vería el día cuando el matrimonio se consideraría obsoleto. Como saben, el desvío en dirección equivocada respecto al matrimonio es muy obvio para los que estamos en mi etapa particular de la vida. Cuando empecé a asistir a la iglesia, mi padre era pastor en una iglesia evangélica. Alguien que atravesara un divorcio o un hombre y una mujer viviendo juntos, sin casarse. Era algo absolutamente raro. Raro. Era como que si algo así sucedía, era una cosa terrible. Ahora, ¿todo esto es tan común? No solo en la cultura, sino también en las iglesias, que ya nadie le presta atención. Se considera que el matrimonio es obsoleto y que vivir juntos sin casarse es lo que hace la gente normal. Muchos de los que estamos hoy en las iglesias evangélicas nos encontramos con mucha frecuencia con personas en esta situación porque vienen a la iglesia y llenan una tarjeta de visitantes a fin de que vayamos a visitarlos. Hallamos que hay dos nombres en la tarjeta y que ambos tienen la misma dirección domiciliaria. Entonces descubrimos que no tiene ningún escrúpulo en cuanto a la situación matrimonial. Es simplemente diferente en forma total estos días. El matrimonio se ha vuelto obsoleto y vivir juntos sin casarse se ha vuelto la norma para muchos. Desafortunadamente, esa mentalidad también se ha introducido en la iglesia cristiana. Cuando eso empieza a destrozar la misma fibra de nuestra cultura y la iglesia, nos hallamos al mismo borde del abismo. Vamos a hablar de eso en unos momentos. Pero antes, permítame recordarle que usted debe solicitar este libro titulado Nunca pensé que vería el día. De cierto modo, es la pieza central de todo lo que he escrito en toda mi vida. Tiene más de 300 páginas. Abunda con notas al pie de página. La investigación fue simplemente intensa. En cada uno de estos temas hemos tratado de escribir de una manera que usted pueda captar el cuadro completo de lo importante que es que entendamos lo que está sucediendo en nuestra cultura. El capítulo sobre el matrimonio, por ejemplo, viene con varios cuadros y muchas notas al pie de página y relatos. Hay tanto que no podemos decirlo todo en el programa de radio. Así que esto es lo que usted tiene que hacer. Si todavía no lo ha hecho, por favor, comuníquese con nosotros y solicite su ejemplar de libro Nunca pensé que vería el día en español, por supuesto. Hoy vamos a hablar de uno de estos capítulos, continuando con nuestra consideración del tema «Nunca pensé que vería el día cuando el matrimonio se consideraría obsoleto». Nunca he buscado un esposo y con todo he disfrutado de amor intenso, afirmador. He explorado el mundo y me he estudiado a mí misma. Y he buscado comprensión, conocimiento y un sentido de cómo yo puedo contribuir mejor. Hace 10 años dejé una carrera en Nueva York para volver a California y dedicarme a la vida de la escritora. Poco después, conocí a una adolescente inteligente, también decidida a vivir la vida en sus propios términos, que ahora es mi fabulosa hija adoptiva. El conocer a Jeff, un hombre inteligente, creativo, sensato, llegó a ser el nevado en el rico pastel de una vida que no ha sido desperdiciada yendo de cantina en cantina de solteros o lamentando por amores perdidos. El año pasado Jeff me pidió que me case con él y de buen grado dediqué mi corazón al propósito de su pregunta. Estamos comprometidos a pasar juntos nuestro futuro, persiguiendo nuestros sueños y enfrentando en compañerismo los retos de la vida. Y sin embargo, No necesito un papel del Estado para fortalecer mi compromiso con Jeff. No creo en una religión que dice que el amor romántico comprometido es moral solo si las parejas prometen ante Dios lealtad mutua. No necesito un vestido blanco para sentirme bonita ni tengo ninguna gana de pretender que soy virgen. No necesito que Jeff me proponga matrimonio como si él me hubiera escogido. No necesito un anillo como recordatorio diario para mí misma y a otros de que se me ama. No necesito que Jeff diga públicamente que me ama, porque me lo dice en privado. Y no solo en palabras, sino en acciones diarias. Ahora bien, quiero que lo noten, y espero que ustedes lo hayan notado. En ese artículo la escritora utiliza el pronombre singular de primera persona o refiere a su propia persona 22 veces. Para ella, todo es cuestión de ella misma. Eso resume bastante bien la noción moderna del matrimonio, la elevación de la autonomía personal a la prioridad más alta en la vida. No es cuestión de lo que la comunidad o la sociedad necesiten, lo que el cónyuge necesite, lo que los hijos necesiten en términos denunciados de públicos y por cierto no en cuanto a lo que Dios espera. Es cuestión de definir la vida y en este caso una unión y no un matrimonio en términos autónomos sobre la base de lo que yo quiero. La escritora admite la necesidad innata de realizar algún tipo de ceremonia para su nueva relación, todo el tiempo sabiendo que es dudoso que sus familiares quieran venir para celebrar algo tan mal definido. Sigo leyendo. Esta señora dice que sería... Un evento de todo un día cerca del océano que nos daría la oportunidad de disfrutar de la compañía de amigos y familia sin desperdiciar tiempo en el obligatorio corte del pastel o el lanzamiento del ramo. Aunque sé que la palabra casada tendría algún significado para ellos, es decir, para mi familia extendida, algo tangible que ellos pudieran usar al describir nuestra vida juntos no puede hacerlo. Los términos esposo y esposa ni siquiera empezarían a describir nuestra relación. Hemos fijado un día de julio para nuestro gran acontecimiento. No, no vamos a casarnos, pero espero que nuestros amigos y familia, con todo, vengan. Ahora bien, eso es lo que uno puede llamar el desmontaje del matrimonio. La fabricación de algo en lugar de un matrimonio que no es como un matrimonio y que no tiene nada que ver con Dios y ni siquiera nada con los estándares de la sociedad y lo hago todo para mí. Puedo pensar en dos razones por las cuales la escritora y un número creciente de personas como ella no quiere llamar matrimonio legal a su unión, un deseo de no conformarse a los convencionalismos o como un escudo contra la posibilidad de, como se dice, dejar de quererse y acabar la unión. Es más fácil dar por terminado una unión que no es matrimonio que un matrimonio. Pero tales razones relucen más como inmadurez y falta de propósito que como cuidadosa consideración y consagración o como de servicio propio que de amor sacrificial. El hecho de que una opinión así la publicara una revista tan destacada como aquella en que apareció es apenas un pequeño ejemplo de cómo las nociones no tradicionales del matrimonio se han esparcido en toda nuestra cultura Cualquier mujer joven que contempla irse a vivir con un hombre en lugar de casarse, leería tal opinión y se sentiría estimulada a hacer lo mismo. Diría, eso es lo que he estado pensando. Parece que todo el mundo lo está haciendo ahora. Si aparece en una revista, debe estar bien. Eso lo resuelve. Voy a mudarme y vivir con Pepe. Y así lo hace. El doctor Albert Muller refuta tal pensamiento respecto al matrimonio con las siguientes palabras. Tenemos que entender que el matrimonio no es cuestión primaria de lo que nosotros como individuos pensamos que queremos o necesitamos. El asunto de un compromiso público central que la sociedad necesita, que las parejas necesitan, que los hijos necesitan y sí. que los cónyuges necesitan. El matrimonio es una institución pública y no meramente un compromiso privado. Identifica a los dos como pareja comprometida al matrimonio toda la vida y para que se le respete de este modo en este compromiso, el hecho de que nuestra sociedad haya debilitado el matrimonio solo ofrece más incentivo para corregirlo y fortalecer esta institución vital. Las tradiciones de la ceremonia de bodas son importantes para solemnizar y reconocer esta relación de pacto, pero las tradiciones son sacrificables. El matrimonio no lo es. Hay un universo de diferencia entre una promesa privada y un compromiso público. El matrimonio es cuestión de un voto público hecho del hombre a la mujer y de la mujer al hombre por el cual ahora llegan a ser esposo y esposa. Pero... No es simplemente en la cultura popular en donde el modelo bíblico del matrimonio está siendo cuestionado. Hay dos nuevos libros que aparecieron mientras estaba haciendo la investigación para esta serie, ambos escritos por conocidos eruditos bíblicos, uno de la Universidad de Boston y el otro de Harvard, y ambos aducen dar una descripción precisa de lo que la Biblia dice en cuanto al amor y a las relaciones sexuales. No hay nada de malo con libros como estos, puesto que yo mismo escribí uno. sobre Cantar de los Cantares, pero todos estos nuevos libros que supuestamente brotan de bases bíblicas quedan corrompidos por el hecho de que ignoran que hay un modelo divino para el matrimonio. Abren la puerta para toda clase diferente de nociones del matrimonio a costa de lo que Dios ha enseñado en su palabra. Tenemos que estar vigilantes en nuestra cultura para ver y discernir lo que está sucediendo al matrimonio, que está siendo desmantelado frente a nuestros ojos, que está siendo reemplazado con otras cosas como simplemente organizar una fiesta para todos los amigos y nunca comprometerse el uno con el otro. Ahora, permítame hablar unos cuantos momentos sobre la defensa de un matrimonio significativo. El esfuerzo de algunos por desmantelar la Biblia no es nuevo. Pero aparte de redefinir la identidad de Cristo y la autoridad de las Escrituras, nada jamás va a ejercer un impacto profundo en la salud de la sociedad actual como atacar la definición bíblica del matrimonio. Quiero que capten esto con toda claridad. La definición bíblica del matrimonio se remonta a la creación del mundo en que vivimos. Fue en el principio que el orden natural fundamental y humano quedó establecido. Los cuerpos celestes que rigen los cielos de la noche y el día, los seres humanos como portadores en la tierra de la imagen de Dios, los seres humanos como mayordomos de toda la creación, la comisión de poblar la tierra, la relación del ser humano con los animales, las dietas del hombre y de los animales y la creación y designación de la mujer como compañera del hombre. Y en el caso del matrimonio, la receta de Dios para el compañerismo humano se indica con toda claridad en Génesis 2.24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora, permítanme darles algunas implicaciones desde este sencillo versículo que no podemos olvidar. En primer lugar, el matrimonio es producto de la creación. En el principio Dios no creó una masa de seres humanos para formar un grupo social. Y luego empezó a formar parejas de ellos como una manera de poner orden en una situación de desorden social. El matrimonio no impone orden, sino que tiene un propósito mucho más profundo. Es fundamental para el mismo diseño de la vida en la tierra. Es la unión de una pareja cuyo potencial para crear sinergias es mucho mayor juntos como matrimonio que como dos individuos separados que simplemente viven juntos. Algo estable e inamovible tiene lugar cuando un hombre y una mujer se unen en uno. entonces pueden usar su nueva identidad para actuar como mayordomos de la creación, portadores de la imagen de Dios en toda la tierra. El matrimonio es producto de la creación. En segundo lugar, el matrimonio es una alianza entre un hombre y una mujer. El matrimonio no es una unión entre múltiples hombres o mujeres. Es la unión de un hombre con una mujer. Todo el debate en décadas recientes en cuanto a la definición del matrimonio y según se refleja en las cifras estadísticas que he mencionado antes, todo eso se basa en un rechazo de este modelo de la creación de un hombre y una mujer. Nada podría ser más claro en la Biblia en cuanto a lo que constituye un matrimonio a la vista de Dios. No importa lo que alguien diga o cuántos participen en una votación y emitan su voto al respecto. ¿El matrimonio es un hombre? Y una mujer, a quienes Dios une en compañerismo, aun cuando no sean cristianos, el matrimonio es con todo obligatorio en lo que tiene que ver con el mundo, porque empezó al principio del mundo y brota del corazón de Dios mismo. El matrimonio es producto de la creación y es compañerismo entre un hombre y una mujer. En tercer lugar, el matrimonio es una unión permanente. La noción de que los dos llegan a ser una sola carne... Se ilustra en última instancia en la unión sexual del hombre con la mujer. Jesucristo firmó la permanencia del matrimonio cuando dijo en Mateo 19.6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Ahora bien, de nuevo. Aquí está la condición que la Biblia nos da. El permiso para divorciarse se concedió solo debido a la dureza de corazón de ustedes. Como Cristo les dijo a los expertos en la ley del Antiguo Testamento, según leemos en el versículo 8, como a menudo se ha dicho, la excepción confirma la regla. El divorcio es una excepción limitada a lo que Dios ha ordenado como unión permanente. En otras palabras, sin el plan permanente no habría necesidad de la excepción. Una excepción demuestra el plan por el mismo hecho de la excepción y es un testimonio al hecho de que Dios tenía un propósito y un plan para que el matrimonio sea permanente. ¿Así que el matrimonio es producto de la creación? ¿Es un compañerismo entre un hombre y una mujer? ¿Es una unión permanente? También, el matrimonio es primordialmente una unión espiritual. Los seres humanos fueron creados como seres físicos y espirituales. La unión no es cuestión de unión física, sino también cuestión de unión espiritual. La cultura moderna se equivoca en esto cuando las parejas escogen unirse físicamente sin ningún compromiso espiritual. El apóstol Pablo destacó la unión espiritual en 1 Corintios 6.15 cuando advirtió a los hombres creyentes en cuanto a unirse con una ramera y llegar a ser una carne con ella. Luego dijo que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. No estamos unidos a Jesucristo físicamente, sino que estamos unidos espiritualmente con el Señor. Algo que oímos poco en nuestras iglesias es que el matrimonio entre dos personas que son seguidores de Cristo es un arreglo tridimensional. No es simplemente el hombre y su relación con su esposa. Es el hombre relacionándose con Dios y la esposa ...relacionándose con Dios en este triángulo, lo que pone al matrimonio en perspectiva. En cierta ocasión, uno de los predicadores que habíamos invitado trajo a su esposa consigo... ...y a decir verdad, ella era mucho mejor oradora que él. Ella contó lo difícil que era para ella como mujer cultivar la relación personal con un hombre... ...que era un líder muy consagrado. En ese tiempo, él era presidente de una organización cristiana muy conocida. Ella contó que ella había llegado a la fe tarde en su vida... Y así que su esposo estaba en un punto muy alto y ella relativamente en un punto bajo. Así que se sentía intimidada. Dijo que ni siquiera sabía cómo llevar una conversación con su esposo porque ella lo consideraba muy distante a ella en lo espiritual. Entonces contó cómo una señora un día se le acercó y le mostró un dibujito. Esta señora le dijo, el matrimonio es como un triángulo y así es como se le construye. Dios está en la cúspide. Dios está en la cúspide del triángulo. Ahora, permítame mostrarle algo. Esto es lo que yo he aprendido. Tengo que dejar de tratar de mantenerme al nivel de mi esposo y simplemente tratar de cultivar y crecer en mi relación personal con el Señor. Adivine lo que sucede cuando una hace eso. Mientras más se acerca una al Señor, más se acerca una al esposo. Mientras más una se acerca al Señor y él también se acerca al Señor... Ve lo que sucede? El triángulo se hace más estrecho y así resulta, nos acercamos más el uno al otro. Esa es la dinámica del matrimonio cristiano, de la que a menudo nos olvidamos que el matrimonio es conocerse el uno al otro, amarse el uno al otro, pero también conocer a Dios. Mientras más se acerca usted al Señor y llega a conocerle, más se acercarán el uno al otro. El matrimonio es una unión espiritual. Luego, y esto probablemente no sorprenderá a la mayoría, aunque está desapareciendo de la perspectiva de nuestra cultura, la prioridad del matrimonio es la procreación, fructificar y multiplicarse. fue la primera comisión dada a la humanidad en el mismo principio de nuestra historia. Génesis 1:28 dice: "Y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla." Eso fue repetido luego en lo que se llama el segundo principio de la humanidad después del gran diluvio. En Génesis 9:1 leemos: "Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra." Ya mencioné una encuesta en que hallaron que el 93% de los estadounidenses dijeron que el amor era la razón primaria para casarse y la organización que realizó la encuesta dijo que esta es la primera vez que esto aparece a la cabeza de la lista en la historia humana registrada. Tengo que pisar con todo cuidado en esto porque no quiero que se me malentienda en cuanto a la importancia del amor y el matrimonio en la experiencia humana, pero... El amor por sí solo no es razón suficiente para casarse según el modelo bíblico. Considere las siguientes palabras de un erudito. ¿Por qué deberíamos impedir que dos personas que se aman el uno al otro se casen? Este es el problema. El matrimonio se define como la unión legal de dos adultos de sexo opuesto que no son parientes consanguíneos entre sí. Esta es la definición básica ahora. Imaginémonos que revisamos la definición para permitir el matrimonio entre homosexuales. ¿Qué tal si un grupo de mormones unidos con un grupo de musulmanes presiona la legalización de la poligamia? La argumentación procedería según esta línea. Quiero tener cuatro esposas porque yo las amo a ellas y ellas me aman a mí. Otro dice, ¿por qué no puedo casarme con mi hermana? Y luego otro hace otra afirmación más exótica. Yo amo a mi perro y mi perro me ama. El punto es que el amor es deseable. pero no condición suficiente para el matrimonio. ¿Por qué entonces tiene la sociedad este criterio específico? ¿Por qué este arreglo en particular de un hombre y una mujer que no son parientes consanguíneos y se concede al arreglo un estatus legal especial, incluyendo el reconocimiento social y los beneficios de impuestos que lo acompañan? La razón es que el matrimonio es la incubadora de hijos. Es el único mecanismo para el cultivo saludable de la próxima generación. En la noción bíblica, el amor es como el aire que respiramos. Rodea y hace posible la vida fructífera que Dios ha diseñado. El apóstol Pablo escribió que el amor es la mayor de todas las virtudes, como leemos en 1 Corintios 13.13. 13. El amor es el motivador y acondicionador de todas las acciones de la vida, incluyendo el matrimonio. Pero el amor no es la única razón para casarse según el diseño de Dios. Muchos abordan el matrimonio con la necesidad de ser amados y consideran que hallar el amor es una razón para casarse. Pero con bastante frecuencia descubren que su cónyuge imperfecto no puede amarlos perfectamente ni lo suficiente. Y entonces el matrimonio se desbarata. Solo el amor perfecto, interminable de Dios en Cristo Jesús puede llenar un matrimonio con suficiente amor para hacer que funcione. En el huerto del Edén. Dios creó y unió a dos personas perfectas y sin pecado, un hombre y una mujer, que conocían el perfecto amor de Dios. No se casaron para hallar amor, sino para andar juntos en unidad y para el propósito para el que Dios los creó, cuya tarea primaria es procrear y criar a la próxima generación. No he oído esto en mucho tiempo, pero es algo que todos debemos oír más y más. Finalmente, el matrimonio es el principal bloque de construcción de la sociedad. Aparte del matrimonio, Dios no instituyó en el huerto del Edén ninguna otra organización o estructura para la humanidad. La intención de Dios para el matrimonio para procreación tenía el propósito de que sea el eslabón sólido en la cadena de progreso y sociedad humanos. Matrimonios fuertes y los hijos y familias resultantes sirven como una fuerza organizadora en un mundo en desorden. No solo los matrimonios leales sirven como conducto para la canalización y contención de la energía sexual y emocional de los adultos, sino que sirven también como una fuente de sabiduría e instrucción para las generaciones sucesivas de hijos que surgen para tomar su lugar en la sociedad. Es de matrimonios fuertes y leales que los más jóvenes aprenden lo que se necesita para formar un oasis de amor, orden y fuerza en un desierto cultural de arena moral movediza, cuya forma cambian a diario los vientos de la conveniencia o preferencia. Nadie sabe cuándo se pronunció por primera vez la expresión «Toda verdad es verdad de Dios». pero ha resistido la prueba del tiempo. En donde quiera que vemos que algo se implementa en realidad, incluso en un contexto no religioso, el crédito de esa verdad le pertenece a Dios, según leemos en Juan 14.6. El matrimonio es un buen ejemplo de una verdad universal que tiene sus raíces en el terreno teológico del huerto del Edén. El matrimonio es una verdad que le pertenece a Dios para bien del ser humano, donde quiera que se le halle. Hay mucho más que quisiera decirles, pero tengo que terminar con esto. Como creyentes, tenemos que pensar de nuevo en cuanto a los orígenes e importancia del matrimonio. Tenemos que recordar que Satanás no se acercó a Adán soltero con la tentación de desobedecer a Dios. Esperó hasta que el matrimonio, bloque fundamental de Dios para la edificación, estuviera en su lugar y atacó a la pareja. Uno hubiera pensado que hubiera sido más fácil atacar a una persona en lugar de dos, pero el ataque no fue simplemente contra la humanidad, sino también contra el matrimonio. Fue un esfuerzo de producir división y desarmonía entre seres humanos, así como también entre los seres humanos y Dios. Satanás continúa esa misma estrategia hoy. Él sabe que según marcha el matrimonio, también marcha la estabilidad de la sociedad en el mundo. Mientras más trastorno pueda producir en las sociedades atacando y trastornando matrimonios, eso es mejor para sus esfuerzos de hacer que las personas quiten sus ojos de Dios y se dediquen a procurar su propia supervivencia. Si Dios creador en verdad, como la Biblia enseña, instituyó el matrimonio y la familia, y si hay un mal llamado Satanás que hace la guerra contra los propósitos creativos de Dios en el mundo, no debería sorprendernos que los cimientos divinos de esas instituciones se encuentren bajo ataque masivo en años recientes. En última instancia, nosotros, los seres humanos, sea que nos demos cuenta de ello o no, Estamos enzarzados en un conflicto cósmico espiritual que confronta a Dios contra Satanás y con el matrimonio y la familia sirviendo como arena clave en la cual se libran las batallas espirituales y culturales. Me pregunto cuántos cristianos notaron en efecto lo que sucedió el 23 de febrero del 2011. Ese fue el día en el que el fiscal general de los Estados Unidos, por dirección del presidente... ¡Qué mensaje más aleccionador! Pero es un mensaje que necesitamos oír. Hay mucho más de esto en el libro Nunca pensé que vería el día. Gracias por su sintonía y le veremos de nuevo el día de mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo.